Amor, amor, que te va a gustar Con la música de bachata que le gusta a nuestra buena amiga Su amiga, la gobernadora de la provincia de cordillera Caterina Klein Plesnar, tenemos un amigo en línea. La saludo, buenos días, gobernadora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando mi querida Radio Puente Alto. Felices de estar acá nuevamente en un día maravilloso. Y más feliz todavía si me tiene más chata. Así es, pues. Y ahí tengo un amigo en línea. Aló. Aló, sí, hola. Hola, ¿con quién hablamos? Juan Andrés Muñoz, en vivienda y urbanismo de la región metropolitana. Gusto de saludarlo y poder estar aquí, por lo menos por teléfono con ustedes hoy día en este día tan, tan especial. Hola Juan Andrés, tanto tiempo. Ah, bueno, ahora nos vimos en la mañana y nos volvemos a encontrar. Eh, feliz de conversar contigo de nuevo y con, y con toda la gente que está escuchándolos a esta hora de la, de la tarde ya, pues son más de las 12. Sí, bueno, acá llegamos y Juan Carlos inmediatamente nos preguntó, ¿y qué pasa con el chao suegra? Chao suegra. Claro, hay muchos grita gritando chao suegra ya con ganas de gritar chao suegra es eh, eh, una de, la, de las importantes cambios a la política habitacional del presidente, que el presidente Piñera le encargó al ministerio eh, y es básicamente dirigida a profesionales, a familias jóvenes entre 18 y 30 años que su representante en el fondo tiene entre 18 y 30 años que cumplan una serie de requisitos pero bastante menores un ahorro de 4F, que no tenga algún beneficio adicional del ministerio ...y básicamente el, el beneficio consiste en eh, en los primeros años 3 UF... ...o sea cerca de 70 mil pesos y después 2,5 bajo un poquito en los últimos... ...hasta por 5 años para poder arrendar una casa... ...cuál es el fin de esto, cuál es el espíritu de esto... ...muchos profesionales jóvenes cuando están recién empezando su vida familiar... ...no tienen claro eh, cuál va a ser su localidad final, cierto asentamiento final... ...no saben si van a vivir en el norte del país, en el sur, se quedan acá en Santiago... Y esto les permite no tener que casarse, para decirlo eh, en, en, en términos prácticos, con un comité o quedarse amarrado con la compra de una casa a través de otro subsidio, con algún crédito hipotecario o como ellos puedan, sino que esto les permite tener absoluta y completa movilidad y no despreciar, por ejemplo, ofertas laborales que les puedan llegar. Eh, muy conocido por todos, es cierto que en el norte del país a veces hay sueldos muy buenos y, y ofertas muy buenas y, y, y necesitan permanentemente contingentes, que vienen a reclutar especialmente aquí en Santiago, y un joven, una pareja joven, que tenga las capacidades para poder optar a una pega, a un trabajo en, en una minera, por ejemplo, que tenga una casa ya con subsidio habitacional aquí en Santiago, no puede irse, porque primero no puede dejar esa casa abandonada, no, no la puede arrendar porque la normativa no se lo permite, cierto las casas son para evitarlas y no para arrendarlas, y hemos visto cierto que el Ministerio ha hecho... ...un sinnúmero de denuncias y de, y de demandas contra quienes han arrendado viviendas cuando no corresponde... ...y esto les permitiría, si bien aunque estén arrendando aquí en Santiago... ...cambiar ese subsidio a otra vivienda en el norte del país en este caso... ...y, y poder irse tranquilamente eh, con, a, a crecer profesionalmente en el fondo y como familia... ...así que una súper buena noticia eh, abierta desde ya en el fondo... ...los llamados van a ser anunciados prontamente... Eh, pero, pero ya para que la gente se vaya preparando, vaya juntando el ahorro, vaya revisando los requisitos, vaya buscando su casa y, y, y pensando en poder postular pronto a este nuevo beneficio que el gobierno del presidente Piñera ha implementado, que complementa una batería de otros beneficios, como el subsidio a la clase media, el DS-49, sectores vulnerables, fondos solidarios de elección de vivienda, no de imposición, como era antes. Así que estamos muy contentos. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo y este es el, el anuncio ahora es el fruto de, de ese largo trabajo que, que esperamos que siga dando buenos frutos y que se mantenga en el tiempo. Eh, ¿Los requisitos para la postulación? Básicamente 5, eh, tener entre 18 y 30 años el representante de la familia, un ahorro mínimo de 4F, que son cerca de mil pesos por una sola vez al, al inicio, al momento de postular, eh, puntaje bajo los 13.484 puntos de la ficha de protección social, que también es un puntaje no, no, no muy demandante ni, ni muy bajo en el fondo, eh, absolutamente eh, que, eh, que lo puede obtener una familia de clase media sin, sin mayores problemas. Postular al menos con su pareja o hijos, eventualmente, si es que los tienen, en el fondo es para más de una persona, para una familia, ¿cierto? Lea, entiéndase más de uno. Eh, y acreditar ingresos entre 180.000 mil y 570.000 mil entre la familia en el fondo. Si es una persona con sus hijos, bueno, es solamente el ingreso de una persona. Si son dos, es la suma entre los dos. Eh, bueno, y, y finalmente no ser propietario de una casa o de un beneficio de este mismo ministerio en el fondo. Si alguien tiene ya una vivienda, eh, la, el, el, el, la norma dice que hay que vivir en esa vivienda y, y es para eso en el fondo. Se, se, le, se les entrega dada la necesidad habitacional que la familia tiene. Pero como te fijas, son requisitos relativamente sencillos de cumplir. Eh, el, el, el más, no sé si complejo, pero la restricción mayor es tener entre 18 y 30 años en el fondo. Eh, pero esa es la gracia, esa es la idea, está destinado a ese tipo de familias, a, a la gente joven. Eh, siempre, siempre hemos reclamado, cierto, que hay dos, dos eh, grupos eh, etarios y, y, y de la sociedad que, que han sido postergados o que no han sido escuchados lo suficientemente. El primero... La clase media, abandonada, postergada, dejada absolutamente, abandonada a, a, a su suerte, que ahora, eh, gracias al subsidio a la clase media, hemos entregado ya, por lo menos en la región metropolitana, cerca de 17.000 subsidios, 17.000 viviendas, a, a ayudas reales a familias de la clase media que antes nunca tuvieron ningún incentivo ni ninguna ayuda de nadie, eh, excepto de, de, de sus propios esfuerzos y trabajo. Y ahora se agrega un segundo grupo, grande también, de jóvenes que también, siempre también, cierto, bueno, eh, hemos reclamado eternamente que, que la ayuda es poca, que el, que el gobierno nos interesa y que, y que nos tiene también, en parte, ahí eh, fuera de, lo, de los beneficios. Bueno, y aquí este es un ejemplo concreto, real, eh, de, de que el gobierno del presidente Peñera sí está preocupado por la necesidad de la gente joven, de las familias jóvenes, está preocupado por ayudar a que la movilidad social y el emprendimiento sea cada vez más potente, eh, no basta con tener un, un, un, una tasas de desempleo bajísimas ¿cierto? históricamente baja, un crecimiento históricamente eh, potente y, y, y sostenido en el tiempo sino que además hay que entregarle los incentivos correctos a la gente, especialmente a la gente joven que recién está partiendo para que su desarrollo sea completo global y, y tenga las mismas oportunidades que, que, que quizás tengan otras familias y, y en, que tuvieron mejor suerte o, o nacieron en mejores condiciones, pero la idea es que aquí se empareje la cancha, que las familias jóvenes emergentes y vulnerables tengan la posibilidad de, de obtener beneficios del Estado, sobre todo cuando están recién empezando su vida. Y, y eh, para eso está dirigido este subsidio, eh, y nos tiene muy contentos a nosotros porque es un trabajo de largo aliento que se logra coronar con, esta, con este lanzamiento que hizo el presidente eh, el día de ayer. ¿Ah, sí, ayer. Sí, ayer, ayer en la mañana. Bueno, ahora, así que, bueno, nada, feliz de, de poder comunicarle esto. Eh, ya están los requisitos eh, claramente establecidos, las condiciones. Esto dura hasta 5 años, arriendo hasta 200 mil pesos. Está la información en el sitio web del Mimbu, www.mimbu.cl. La forma de postular va a ser eh, igual como ha sido los últimos los últimos subsidios que, que, que se han lanzado, ¿cierto? como el de clase media, presencialmente en las oficinas del Servio, como siempre, en, en calle Arturo Prat. Y eh, a través de la página web del Mimbu, de nuevo, www.mimbu.cl, eh, acreditando el ahorro en Banco Estado o en alguna de las instituciones que están con convenio vigente, eh, como les decía, de 90 mil pesos, al, al menos 4 UF, cerca de 90 mil pesos. Eh, y nada más, y el resto es muy fácil, la postulación se demora un par de minutos y, y el beneficio que se obtiene puede ser hasta por 5 años, es grande de largo, de largo plazo o de mediano plazo. Y la idea es que esto tampoco bloquea una futura postulación a una vivienda definitiva, eso también es importante decirlo. Importante. No por postular al subsidio de arriendo, eh, la familia o la persona que postula va a quedar bloqueada para postular después a un subsidio definitivo, digamos, a una compra, a una casa, sino que todo lo contrario, la idea es que de este subsidio de arriendo se empalme a una postulación definitiva y que dentro de esos cinco años uno... Ojalá tenga la claridad suficiente para saber dónde se va a quedar el resto de su día o por lo menos durante un tiempo importante y pueda hacer la postulación en línea, ¿cierto? Sin perder, sin quedarse sin casa en ningún momento en el fondo. O sea, ya o sea, pues pensando en el año 3, 4 o, o, o en el 5, dependiendo de la situación de cada uno, a ir pensando en postular un subsidio definitivo de clase media o, o, o en algún comité o en, o, o en algún sitio residente o, o de acuerdo a cómo sea la realidad de cada persona... Pero esto no le bloquea, sino que todo lo contrario, este es, una, es el paso previo para después poder postular algún subsidio definitivo o compra de vivienda. Así que está todo pensado para que así sea y esto es una, un complemento de lo que ya se ha entregado y de lo que se sigue entregando en los subsidios que regularmente ha hecho el Ministerio. Señor Seremi, lo único que hay que reiterar es la fecha de cierre de este proceso de postulación. Bueno, los procesos de postulaciones... Eh, se anuncian a través de la página web del Ministerio también, nosotros lo vamos a ir anunciando, aún no está abierta la primera postulación, pero lo que esperamos nosotros es que sea lo antes posible. Eh, primero es el lanzamiento de la herramienta, eh, que la gente sepa de qué se trata, cuáles son los requisitos, que vaya juntando el ahorro, ¿cierto? hay que tener un, un tiempo prudente para poder juntar el ahorro y pronto ya se va a anunciar cuándo es el llamado, cuándo son los llamados, eh, cuál es la, la cantidad de subsidios a otorgar, eh, dónde, repartido en qué regiones. Esto es a nivel nacional. Y ahí nosotros también estaremos atentos comunicándoles a todos para que sepan y no, y no pierdan la oportunidad de poder postular. Perfecto. Excelente noticia. Entonces, con tiempo para que la gente junte su ahorro y empiece a ver cuáles son los requisitos. Efectivamente, esa es la idea. Se agradece, estimado Seremi, muchas gracias por su contacto. No, muchas gracias a usted, mucha suerte, un abrazo gobernadora eh, y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias. Mañana mismo, de hecho. Mañana mismo, en la mañana en la escuela, efectivamente. Sí, ahí estaremos. De todas maneras, y muchas gracias Juan Andrés, como siempre, clarito, cercano y un abrazo. Vale, gracias, chao. Vamos a ir una pausa y vol luego volvemos con la gobernadora Caterina Klein-Plesnar. Pero no tu número, als we het trouwen, dan zullen we, Mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre se le puede suceder. en solo por un si se beetje een Sin een beetje solo lo sabe y no los een beetje een pido los beetje En solo por un beso con ella soy feliz beetje solo por un beetje me llevo al Zijn handen aanraken. Puerto Rico. Hij is el Bori. Ik ben el Música. Grandes invitados hoy, junto a Caterina klein Plesnar que nos trae interesantes temas. Adelante, gobernadora. Bueno, contarles, Juan Carlos, también que fue un éxito el gobierno en terreno que hicimos el viernes pasado. Ahí estuvimos mirando. Sí, de hecho tuvimos muchas atenciones, más de 3.000. Estuvimos con eh, unos juegos que trajo el Ministerio de Educación y la verdad la presencia de todos los seremis a nivel regional que vinieron a participar en este gobierno en terreno y estuvo realmente bueno, un éxito, así que muy buena jornada para poder finalizar este año 2013 que ha sido realmente intenso, pero muy muy bueno y muy participativo. Y esta semana tenemos elecciones, ¿cómo se nos viene el tema de seguridad para eso? Bueno, ahí estamos cruzando los dedos porque la gente comprenda de que deben participar. Yo creo que muchas consultas y nos han preguntado muchas veces qué pasa con respecto a la cantidad de personas que se abstienen del voto y yo quiero hacer un llamado a que seamos responsables. A mí me llama la atención y me encanta ver, por ejemplo, los adultos mayores como 100% comprometidos se levantan y lo entienden como un deber. Yo creo que nosotros, la, las generaciones nueve, por supuesto, los más jóvenes, deben empezar a entenderlo así. Hoy día tenemos más de un 56% de abstención a nivel de provincia cordillera. Y eso significa que hay millones de personas que no están votando, que no están expresando su decisión. Hay muchísima gente. Mucha gente. Y la verdad es que debemos, ser, debemos sentirnos orgullosos y afortunados de tener un sistema absolutamente democrático, transparente y hoy día, más encima, voluntario. Entonces, yo los hago el llamado porque definitivamente lo que vamos a elegir este domingo va a significar la diferencia entre lo que el país va a vivir en los próximos cuatro años. Entonces tenemos que hacernos responsables. Yo llamo a todos y a todas las que están escuchando porque realmente este domingo debemos manifestarnos en las urnas que es efectivamente donde yo puedo desenvolver mi derecho con absoluta responsabilidad. Y me imagino que todo el tema de la seguridad está organizado ya Sí, absolutamente. Yo ya estoy en coordinación. Bueno, ya no nos corresponde, por si acaso, este proceso, sino que ahora lo toma directamente el servicio electoral, el Servel. Pero no obstante, como nosotros somos los encargados del resguardo del orden y la seguridad, como siempre, hemos tomado las precauciones y hemos coordinado directamente con el Ejército de Chile que toma la Comuna de Puente Alto y por supuesto Carabineros que realiza como siempre una excelente labor en San José de Maipo y en Pirque. Así que solamente nos falta que la gente asista, que vaya y que por supuesto esto sea una fiesta democrática ciudadana, como corresponde. Como corresponde. ¿Qué más nos trae en la temática? Bueno, contarle a todos los dirigentes sociales que nos están escuchando que la verdad es que el día de mañana tenemos una Escuela de Desarrollo Regional maravillosa que se ha planificado para todos aquellos que quieran asistir, por supuesto, desde las 9 de la mañana que abre nuestro Intendente Juan Antonio Peribonio hasta las 12.30 que es el cierre. Queremos invitarlo a esta escuela donde va a participar eh, el seremi de Desarrollo Social, Hernán Cáceres, Cristian Delso, el Ceremia de Economía... Daniela Sabando, la Ceremia de Salud, Juan Andrés Muñoz, que ya lo conocieron, el Ceremia de Vivienda y Urbanismo, y la idea es que nos acompañen todos los dirigentes que quieran, nosotros tenemos las invitaciones en la Gobernación, así que cualquier persona que quiera asistir el día de mañana desde las 9 de la mañana hasta las 12.40, cordialmente invitado, Ellos van a hablar de cada una de las temáticas pertinentes a sus ministerios. Son temas súper relevantes porque vamos a hablar de la ficha de protección social, de los bonos de capacitación laboral, de todo lo que viene con respecto a la construcción de SESFAM y hospitales, también los avances en reconstrucción y, por supuesto, los programas habitacionales. Y, en fin, una planilla programática que yo sé que es muy importante para nuestros queridos dirigentes sociales, que muchas veces ellos hacen... Eh, tantas labores que lo más importante para ellos es la información, así que les entregamos esta, esta escuela que ojalá puedan asistir, como les digo nosotros en la Gobernación tenemos las invitaciones, por supuesto que los que quieran, eh, por favor pasen a retirarlas, hemos invitado a través de distintas formas, y bueno esperar que este fin de año también sea tranquilo, dentro de todo lo movido que es, que significa la Navidad y todo eso pero... Estamos tratando de sacar la mayor cantidad de actividades posible. De hecho, mañana tenemos una actividad también de cierre de este fondo de proyectos autogestionados, SENAMA. Ustedes saben que la provincia de cordillera tiene a nivel nacional el récord con la cantidad de proyectos presentados. Nunca supuesto, se hayan presentado aprobado. tantos proyectos. Nunca, jamás. Nunca. De hecho, este año superamos los 100 proyectos presentados, solamente 67 por un tema de recursos fueron aprobados y ellos han rendido todos los clubes, los 67 clubes de la provincia rindieron al 30 de noviembre, así que yo los felicito porque como siempre los adultos mayores de esta provincia, pero destacable el compromiso que tienen y lo ordenadito que son. Así que mañana nos vamos de fiesta, vamos a hacer un bingo bailable con ellos porque realmente se lo merecen. La semana pasada invitaron a algunas personas a Ustedes ¿eh? hicieron una gestión Y estuvieron hablando de la, de la ficha de protección social sí. ¿Qué te sientes maneja Con respecto a la nueva ficha? Hay muchas consultas con respecto a la nueva ficha Porque la verdad es que se ha creado una especie de, de, de, de campaña del terror Con respecto a la nueva ficha Pero lo que la gente tiene que entender Es que la ficha actual castiga al esfuerzo Castiga a la persona que estudia Castiga a la persona que trabaja Y la verdad es que nosotros como gobierno Lo que hemos implementado es una ficha que muestra la realidad de las familias y efectivamente contribuye a que el apoyo del gobierno sea para darle mayores oportunidades y no para restarle oportunidades como las hace la ficha antigua. Entonces, en ese sentido, eh, lo que están tratando de difundir es, primero que todo, que estén tranquilos. O sea, que aquellos que efectivamente tienen una situación de vulnerabilidad, que aquellos que efectivamente les cuesta generar ingresos y, por supuesto, necesitan el apoyo del gobierno, lo van a tener. Y aquellos que mienten y que han tratado de rebajar el puntaje y ganar beneficios de gobierno a costa de, lógicamente esos son los que se van a mostrar en el monitor y van a salir de los beneficios. Pero es importante también que aquí ha habido no solamente una discusión a nivel de expertos, que todos conocemos, sino que también a nivel de, de la realidad, de, de, de lo que significa la ficha en las familias y en la gente que realmente necesita el apoyo. Se va a hacer un cruce de información, me imagino. Bueno, es lo que originalmente se propuso para la ficha anterior, pero nunca se hizo. Aquí hay mucha gente que la ficha dice, no, yo no tengo vivienda, y resulta de que lo vemos incluso en la tele, o sea, mujeres, que, oh, mujeres y hombres, no vamos a hacer de género. Familias que dicen, no, yo no tengo ingresos, yo no hago nada, y resulta que tienen el auto último modelo afuera sí. y están dentro de los sistemas de esto, sistema de protección social y esto que se es usaba antes. Nosotros lo que hemos querido con esta ficha es transparentar un sistema para poder orientar los recursos de gobierno a aquellas personas que realmente lo necesitan, sin castigar el esfuerzo, todo lo contrario, premiando el esfuerzo. Sí, eh. Porque estudias más o tienes mayor eh, formación educacional, te sube el puntaje. ¿no? Claro, y de hecho la ficha antigua lo que hacía, por ejemplo, un adulto mayor que recibe sus pensiones, que son ni siquiera el mínimo, estamos hablando de 80, 100 mil pesos con suerte, tenían 14.500 puntos porque ellos, de acuerdo a la ficha, tenían un ingreso constante. Entonces esas son injusticias que nosotros debemos erradicar. Y por supuesto la nueva ficha lo que quiere mostrar es eso. También hay que entender de que no se puede usar el mismo instrumento para postular a, a las distintas cosas. O sea, yo no puedo usar el mismo puntaje para postular a vivienda, el mismo puntaje para postular a capacitación, el mismo puntaje para postular a otras cosas. Yo necesito diferenciar mi postulación. Y eso es lo que también busca la ficha social nueva. Que al final esta 2.0 lo que hace es que eh, primero orienta la ficha a aquellas familias que necesitan un apoyo de gobierno para poder salir adelante. No castiga el esfuerzo y, por otro lado, diferencia eh, las postulaciones de acuerdo a lo que ustedes necesiten en, en cuanto a apoyo. Ahora, ¿las personas pueden acceder a esta información en una página web? Es decir, uno puede sacar una, una, un certificado, pero eso no son los datos actualizados de la ficha, ¿no? No, lo que pasa es que la ficha todavía está en... en en proceso, porque piensen de que primero no podemos utilizar el mismo puntaje que se utilizaba antes. No, Lógicamente, no. si hay una medición distinta el puntaje o el rango de puntaje tiene que ser distinto. Entonces, puede ser de que el rango de puntaje hoy día al mínimo son dos mil y tantos puntos. El, la, la ficha de protección social mínima es dos mil y tantos puntos. Y nosotros sabemos que la mayoría de los, de los fondos llegan hasta once mil y tantos, o en el caso del Chao suegra, por ejemplo, trece mil setecientos. Pero hoy día la ficha lo que tiene que hacer es modificar ese rango y cambiar los reglamentos de cada uno de los fondos postulables. Porque al final yo al FOSI no puedo postular si tengo más de 8.000 y tantos puntos. Te quedas fuera inmediatamente. Claro, entonces el día de mañana la ficha, por ejemplo, va a ser ciento y tantos puntos. similar al al 8.000 y tantos. Entonces por eso es que ha sido un proceso largo, porque además de entender cuál es la realidad misma del asunto y ver cada uno de los casos que se van presentando, también hay que entender de que hay una modificación de cada uno de los reglamentos de los fondos que hay para postular. Correcto, me parece aclaratorio de su punto de vista. ¿Qué más tiene en pauta? Bueno, recordarles lo de alerta hogar, porque la verdad es que es muy importante que ustedes entiendan que el gobierno del presidente Piñera, preocupadísimo de la seguridad, se ha dado cuenta de que la mejor forma de combatir la delincuencia es que nosotros nos coordinemos con nuestros vecinos y con nuestras familias. La delincuencia no entra si nosotros estamos organizados. Piensen de que hay muchos delincuentes que ya han hecho esto de un oficio, por lo tanto, si ellos saben que ustedes están coordinados con su vecino, que, que, que al final de cuentas tienen una organización o un acuerdo entre ustedes, muy difícil se va a meter el tema de la droga y muy difícilmente se va a meter el tema de los robos. Entonces se ha creado Alerta Hogar, que es un sistema que convierte su celular en un aparato, en un botón de pánico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay dos formas. Hay una a través de la página que ustedes pueden ingresar, www.alertahogar.cl, donde van a pedir su número de teléfono, sus datos personales, por supuesto la dirección que quieran ingresar y cinco contactos. A esos contactos, ni Dios los quiera, en el momento en que ustedes tienen una emergencia, al enviar ustedes un mensaje automáticamente a esos cinco contactos se les va a avisar que ustedes están en peligro en su vivienda. Cosa de que alguna de las personas que esté más cercana, lógicamente tienen que ser personas que vivan cerca o familiares cercanos, puede tomar contacto con carabineros o directamente puede asistirlos en el caso de que ustedes estén en una emergencia. Y una emergencia de todo sentido, o sea, aquí nosotros el alerta hogar lo hemos utilizado para temas de salud, por ejemplo, adultos mayores que viven solos, también lo hemos utilizado de repente con niños o niñas que se quedan solos cuando las mamás trabajan y también, por supuesto, el tema de la violencia intrafamiliar que muchas veces hay mujeres que se sienten que están solas en sus casas y eh, la verdad es que esto ha sido un sistema bastante eficiente para poder eh, establecer las redes de coordinación y de contacto que mujeres que sufren violencia lo necesitan. Así que nuevamente entren a www.alertahogar.cl ...o directamente, por supuesto, en la Gobernación de la Provincia Cordillera... ...también tengo entendido de que en Balmacea 65... ...en el edificio antiguo de la Municipalidad de Puente Alto... ...está la Oficina de Atención de Víctimas... ...que también están haciendo los ingresos del Alerta Hogar... ...para que ustedes puedan incorporarse a este sistema... ...que la verdad es que nos ha dado grandes beneficios. Correcto. Eh, ¿Algunos casos de Alerta Hogar que usted recuerde... Porque la gente le dice... Ah, pero... ¿no que he escuchado que haya funcionado? ¿Ha funcionado? Sí, o sea, muchas veces. ¿En qué caso, por ejemplo? Muchas veces, los como niños. Digo, el tema de, de los adultos mayores... Que muchas veces quedan solos. Ya, eh, lo único que ellos tienen que hacer... Es dejar marcado... A, como mensaje texto... Al 1033. Entonces lo dejan predefinido. Entonces me ha pasado... Que hay señores que me dicen... O sea, gracias a Dios yo pude llegar... Porque al final me avisaron... De que estaban en problemas... El mensaje aparece, eh, no sé, si yo me inscribo, Katrina Klein se encuentra en su domicilio en problema, a favor contactar a Carabinero o, o llegar al lugar. Entonces me ha pasado que sobre todo hay muchas personas que lamentablemente tienen que dejar a su hijo solos en la casa y que trabajan, por supuesto, y ellos tienen este sistema a modo de eh, poder estar... Presento coordinando la red en el caso que lleguen a necesitarlo. Los jóvenes hoy día, los niños, son tan hábiles con el tema de la tecnología que no les cuesta nada. Así que es solamente marcar A al 1033 y automáticamente se envían los cinco mensajes de forma gratuita, por ejemplo, hasta un número, porque esto tampoco es para, para hacer convites en la casa. ¿eh? Esto es un teléfono de emergencia que convierte nuestro celular en un botón de pánico, principalmente es eso. Así que nos han mandado varios casos exitosos, nos han contado de que realmente se sienten más seguros y eh, es crear redes. Yo creo que cuando uno como vecino sabe que en la casa al lado están entrando a robar y no hace nada, ahí es cuando se producen los casos y, le da, y, y el sector se vuelve más vulnerable. Correcto. Me parece eso es una muy buena gestión el alerta hogar. Sí. Hay que darle más difusión, sí, porque la gente lo aprende a ocupar más, esté más internalizado. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una agenda bastante... Ah, oh, una agenda. No, tenemos... Es que Juan Carlos, si a mí me preguntan, yo sigo toda la tarde. Es una cuestión impresionante. No, bueno, estamos con bastante actividades. Eh, ahora también estamos con todo el tema de, de la difusión con respecto a las postulaciones que ya están abriéndose. Por ejemplo, el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que eh, mucho, muchas agrupaciones postularon el año pasado. Por supuesto que este año también lo hicieron. Y ya ahora, entre enero y febrero, se empiezan a abrir distintos fondos que yo quiero que la gente esté pendiente. Porque está el FOSI, están los proyectos autogestionados de Senama, también se abren los fondos de seguridad pública. Entonces, eh, esto no termina. O sea, el 31 de diciembre, la verdad, es que es el cierre de, de, de balance. Y partimos nuevamente el 2 de enero con todas las filas puestas para poder hacer la difusión de todos estos fondos que están a disposición para nuestras agrupaciones, porque realmente el énfasis que le ha dado el presidente Piñera a todo lo que es fortalecer la sociedad civil, la verdad que ha sido a través de la transparencia y por supuesto de la entrega de recursos para que ellos decidan cómo se mejoran y cómo se desarrollan sus sectores Qué interesante eso Sigamos con la agenda Hay que dar a conocer todas las actividades Sí, bueno, es que yo la verdad, a estas alturas del partido sinceramente vivo el día a día Pero, pero no, nosotros hemos hecho una labor, Juan Carlos, que realmente cuando tra empezamos a juntar las cosas para las cuentas públicas y todo eso, nos asombramos con la cantidad de actividades que hemos realizado. O sea, hay que pensar de que en la gobernación somos 23 funcionarios y realmente tengo un equipo que... Yo me siento absolutamente afortunado Son personas que trabajan con vocación Y con una entrega impresionante Que aprovecha esta oportunidad Porque nunca les mando un mensaje A todos los funcionarios de la Gobernación Cordillera Que yo siempre digo Son pocos, pero son muy buenos Y la verdad es que eh, Tenemos varias Aquí ¿Sí? tengo una amiga, señora Purísima Me estaba hablando sobre una reunión de adultos mayores ¿Reunión? Sí, ¿No, ¿No, no será es... el mañana el bingo bailable? El, el cierre? bingo bailable, cierre, eso es Que le mando un besito a usted, muy contenta su gestión, ¿eh? <risa> Parezco un loco hablando ahora de una internacional purísima, le manda saludos. Ah, muchas gracias. Dice que haciendo hartas cosas para adultos, mayores. Bueno, ojalá siga. Sí, bueno, hemos hecho hartas cosas. Como le digo, a Juan Carlos, mañana vamos a cerrar los fondos en ama con nuestros adultos mayores, con lo que más les gusta, los bingos bailables. Así que bueno, y ahí seguir con las actividades de capacitación. Eh, todo lo que son las coordinaciones vamos a entrar a San José de Maipo fuertemente con el tema de seguridad porque hemos recibido muchas denuncias con respecto a distintos casos que se han ido generando el último tiempo y los vecinos están muy asustados Estoy quemando el pasto ahí. Ah bueno, además de los incendios sí, eso también me ha mantenido bastante ocupada yo espero Juan Carlos que de alguna manera nosotros aprendamos de nuestros niños porque ellos yo creo que nos enseñan de qué manera podemos cuidar el medio ambiente Y, y, y dejar de generar estos episodios trágicos como lo que pasó la semana pasada con respecto al incendio de San José de Maipo porque realmente se produce en un 99,9% por irresponsabilidades de las personas porque botan basura, porque botan la colillita de cigarro, porque dejan las botellas a, eh, en el piso porque prenden fogatas donde no está autorizado porque no las saben apagar entonces, a, aprendamos a seamos responsables por nuestro medio ambiente, yo creo que eh, lo que pasó en San José los últimos días es irrecuperable, estamos hablando de flora y fauna que, que definitivamente va a tardar años en recuperarse y por supuesto una gran parte es flora y fauna nativa que era de protección ecológica que la verdad es que no vamos a ver recuperar jamás y a uno le parte el corazón estar viendo el cerro cómo se quema Y, y aquí también hago un, un agradecimiento público a muchos voluntarios que arriesgaron sus vidas para subir durante la noche al cerro para apagar los distintos focos. Yo sé que han habido muchas críticas. Mi deber es informarles que, que hay que priorizar la vida por sobre todo. Yo entiendo de que ellos son, son jóvenes con el corazón lleno de, de esperanza y de ganas por proteger la naturaleza Pero la, la causa primordial que nos mueve siempre es la seguridad de las vidas. Y en ese sentido eh, yo quiero enviarles un mensaje a los voluntarios porque estuve con ellos, les pedí por favor que no subieran al cerro durante la noche porque se podía producir algún problema. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar nada, eh, solamente accidentes menores. Pero sí, eh, ellos estaban muy angustiados porque querían, ellos proponen muchas cosas, pero lamentablemente eh, nosotros tenemos que siempre privilegiar la vida a pesar de que uno le rompe el corazón ver el cerro en llama siempre, siempre tenemos que privilegiar la vía yo les agradezco eh, como les digo, hemos puesto a disposición todos los recursos que están disponibles porque también aquí hay que pensar de que los recursos son limitados entonces me decían, pero ¿por qué no mandan dos helicópteros? ¿por qué no mandan tres helicópteros? y, y no es tan fácil aquí hay, hay que ver que los recursos, además de ser limitados a pesar de que la Intendencia levantó la alerta roja para eso eh, también hay un, un número muy reducido de personas que, puedan hacer, que pueden hacer las maniobras necesarias en el helicóptero para llegar a esos sectores. Eh, San José de Maipo, el cajón del Maipo, como bien dice, tiene un sistema de viento que es muy complejo para todos los pilotos. Entonces, ahí estuvimos con la brigada de CONAF, justo nos tocó la mala suerte de que paralelamente estuvo el incendio Melipilla, que consumió más de 3.000 hectáreas, Y incluyendo viviendas, incluyendo establecimientos educacionales. Entonces, eh, yo sé que la desesperación de la gente es alta. Claro. Sé que lo que más nos dicen es, bueno, pero es que, pucha, los recursos, los recursos, que los recursos efectivamente están, pero tampoco, eh, tampoco es llegar y, y, y comprar todos los recursos disponibles. Sí, desafortunadamente, como les digo, nos tocó a la par con el incendio gigante Melipilla, con un incendio en San Bernardo, con un incendio en Tiltil... Eh, No fue el mejor escenario, así que yo ahora quiero hacer un fuerte llamado porque muchas veces las cámaras llegan en el momento en que está el incendio, pero no llegan cuando hay que hacer la prevención, que es la forma más efectiva y eficiente de poder evitar este tipo de problemas. El antes. El antes. El poder hacernos responsables y aprender que la única forma de proteger nuestro medio ambiente es con la prevención es con la educación, a mí me da vergüenza cuando de repente veo gente desde los autos tirando basura o sea, lo encuentro asqueroso ordinario no su, ya si ya falta, lo último cultura, bro, como como dije el otro día, super flaite. porque de verdad que ya a estas alturas del partido todos sabemos lo que tenemos que hacer para que esto permanezca, tenemos un, un medio ambiente privilegiado pero que debemos cuidar en y ahora en, en vacaciones eh, voy a darse una vuelta ahí a los diferentes campings llenos de basura. Terrible. Y los esteros y las calles, ustedes van por la ruta 421 o la G27, donde se produjo el incendio, y además de las jaurías de perros que hay por pues, la gente que no, no posee la tenencia responsable de mascota, votan a los animales eh, como si fuera una bolsa de basura, y además de pasaditas, votan basura. Entonces, claro, uno puede hacer una campaña para poder evitar que este tipo de episodios se siga produciendo. La tenencia responsable de mascotas, el cuidado del medio ambiente, parte en la casa, en la educación, en la concientización, y por supuesto en el respeto a las futuras generaciones que vienen. A mí de verdad me, me, me angustia un poco pensar de que el día de mañana yo puedo tener un hijo y no va a poder disfrutar y no va a poder tener al final, eh, el, el medio ambiente que hoy día estamos disfrutando, que es al final de cuentas la casa de todos. Yo creo que nadie incendia su casa, a no ser que tenga lógicamente un problema. Y eso es lo que es nuestro medio ambiente, un lugar de todos, la casa de todos que debemos cuidar. Así que nuevamente le hago el llamado a todos los vecinos y vecinas, disfruten, yo creo que hoy día el presidente Piñera incluso en su campaña de, de Elige Vivir tu Parque muestra que tenemos que hacernos parte de nuestros espacios públicos, pero cuidarlo responsablemente. Un tema final, Pedro me acaba de comentar ahí, off the record, que están los lanzazos en la plaza, ah reforzar la seguridad. ¿Acá en la Plaza Puente? Sí, pues ayer a dos personas nos llamaron acá a la radio y fueron cartereadas. Sí, bueno, es que en esta época es muy complejo y es muy común... Eh, ahí se hace el llamado nuevamente a que andemos con cuidado. Yo de repente veo gente cuando voy a la plaza de Puente. Mostrando la plata ahí. Y... Claro, porque salen del casquero y van a contando en la calle, van con el celular ahí, la cartera abierta. Yo también hago mi mea culpa. Pero sí, hay cámaras de seguridad, hay una vigilancia importante que se refuerza ahora en la época de Navidad, porque como vemos que la gente está en plenas compras de los regalos de Navidad, Carabineros de Chile, como siempre, refuerza lo, los monitoreos. Pero también hay que hacernos responsables. Nuevamente, la seguridad es tarea de todos, no es tarea solamente de carabineros de Chile y policía de investigaciones. Correcto. Acá un amigo me dice: por favor, no regales mascotas esta de Navidad, después serán perro o gato abandonado, tal como decía usted. Bueno, sí. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, que yo tengo un tema con las mascotas. Ya. Eh, sinceramente, soy, soy como animal lover, porque soy de las personas que. Me impacta y me rompe el corazón La violencia y la injusticia eh, Con los animales Yo si, soy una creyente De que una persona que es capaz de maltratar a un animal eh, Inocente Es capaz de cualquier cosa Entonces en ese sentido Es yo decir, también... un, una persona mala que trata mal a los animales Es capaz de hacer cualquier maldad Yo creo que sí Y, yo uno, creo... y uno que cuida a los animalitos es buena persona Sí, porque efectivamente dentro de los cuidados <risa> No, sí es verdad Juan no, es, Carlos no, si sí. se da. En serio, o sea Cómo uno puede ser tan malo de herir un animal indefenso e inocente. O sea, es ese es tipo de personas. está, enferma, está claro. desequilibrado. A están... nosotros nos pasa en San José que de repente vemos perros con con esas típicas, eh, son como unas amarras que le hacen en el cuello, que se van horcando con el ah. con el tiempo. Eh, que, no, no. Es que ni siquiera quiero recordar todas las brutalidades que hemos visto. O sea, yo creo que de alguna manera, eh, nosotros cuando vemos países desarrollados no vemos perros vagabundos en la calle. Y yo creo que eso pasa también por un desarrollo. Pasa porque para poder ser un país desarrollado también tenemos que tomar conciencia de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza y, y, por supuesto, de los seres vivos que la habitan. Correcto. Quiero agradecerle que haya venido a acompañarnos el día de hoy. Sabemos Muchas que gracias. tiene una agenda tremendamente ajustada y se ha hecho un espacio para acompañarnos. Sí, yo feliz Juan Carlos. Muchas gracias a, a usted, a don Pedro, como siempre, por prestarnos estos espacios para informar a la comunidad. La verdad es que a mí me encanta la radio. Yo me pasaría todo el día acá conversando con los vecinos porque es un contacto muy directo y, y bueno, eh, vamos a estar contándoles qué más, qué más se viene. Tenemos una agenda con muchos cierres, cierres de taller, eh, de, de programas. Entonces tenemos un diciembre muy, muy intenso. Bueno, muchas gracias, espero verla prontamente. Sí, por supuesto, y quiero enviarles aprovechando un muy, muy cariñoso eh, abrazo a cada una de las personas que está escuchando, mi querida Radio Puente Alto, que estas fiestas, por supuesto, sean disfrutadas con sus seres queridos en familia y recuerden siempre que, que el objeto, eh, el fin mismo de esta fiesta es estar con los que uno quiere. Así que muchas felicidades, muy feliz Navidad y nos vemos pronto. Que esté muy bien, gracias gobernador. Gracias a ustedes.